Sintonía 100.8 FM Jueves 24 de diciembre del 2020, Nochebuena 20 horas 3 minutos, 83 minutos de la tarde Y aquí estamos como cada semana, como cada 7 días Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Durante estos próximos 60 minutos, desde ahora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 Y ya sabes que este y todos los programas de Euskal Música los vas a poder escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga a través de las redes sociales, a través de las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter Ya que en cuanto concluye el programa el jueves lo subimos tanto a Facebook como a Twitter Recuerda, facebook.com barra Euskal Música Berrio Zarirratia y twitter.com barra Euskal Música FM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 Y también tenemos eh, WhatsApp, el teléfono es el 628 -514628. Allí nos mandas un WhatsApp eh, diciendo que tienes un grupo o eres solista y quieres eh, pues dar a conocer el grupo, quieres dar a conocer las canciones que acabas de publicar. Y nosotros, por supuesto, traeremos aquí al programa Buscar Música para que las eh, puedas promocionar. O si tienes alguna canción que quieres volver a escuchar dentro, por supuesto, de lo que se refiere a la música de Euskal Herria, pues ya sabes, nos mandas un WhatsApp al WhatsApp de Euskal Música, 628514628 edición de jueves 24 de diciembre del 2020 en directo, Nochebuena. Edición de fin de semana en repetición en redifusión, sábado 26, domingo 27 de diciembre. Hoy programa especial, como decíamos el jueves pasado, el fin de semana pasado. Al finalizar el programa, hoy lo vamos a dedicar a disfrutar de un directo, una hora 43 minutos de un directo, directo grabado en Cisur, Amurrio, de Riozar y Eibar. Ellos son aitor Hitor a las voces y guitarra, a Sieros Oro al bajo y a los coros, Xavi Bastida la guitarra e Iván Sugarramundi a la batería. Hablamos, por supuesto, de ese álbum en directo, J.K., de los eibarreses Sutacar. J.K., el trabajo más gallero que recopila 23 canciones grabadas en cuatro conciertos ofrecidos por el Cuarteto entre octubre del 2000 y enero del 2021. En ellos eh, predominaron las bases eh, rítmicas, trepidantes y la ostentación de técnica instrumental, el exhibicionismo guitarrero propio de El Metal. Primer álbum en directo, doble disco grabado en Cizur, el 22 de octubre del 2020 en el Nafarronies, el 25 de noviembre en Amurrio, en La Carpa y Caslia Berchaleac, el 23 de diciembre del 2020 en Berriozar, en El Frontón, dentro del eh, Ator rock Y el 13 de enero del 2001 en Eibar, en el Polideportivo. Son cuatro conciertos grabados en formato CD, Digipack, editados en 2001. Así que vamos a disfrutar con esta obra, 43 minutos, de la auténtica caña de este álbum en directo. 23 canciones, canciones como por ejemplo Yotaque, como por ejemplo Begirá, Homo Sapiens, Segui Segui, Rota Flexa, Garrásica o Agur Yauna. Nos quedamos con ellos disfrutando esta hora, 43 minutos, de la auténtica caña. Especial Nochebuena en Euskal Música, álbum en directo de Sutagar Jota K. txoges doseltz da gure diska baten bez e, bilbua bat eta goi paraldea laterazuetan bilbua bat e, bueno, musika euskaldelak egitza ta hitzak ba kartzeleretatik euskal presoek egitzak gukeingenu ekanta eingenu kantaren hitzak Carmen Gisasolaek iratzia dira berari kanta hautagur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 No hay que ya habéis tentado hasta aquí, capaz que se ha pero bueno. Sube igual, bye. No somos nada. Es Gala Deus. Bye. Hello skariaska Ja, urro eta gila gurtzen gara. Be dire. Dora men eldo de la falta botata. Carmen Izasola. Mikel Zarabe. Iba Muñoz. Eta, ainbat, ainbat preso geiago. Daia urro bat. Dile Uenaix, iba a pedir a Fremontovia a Madrid, estaba grabando un disparo puerto. Dur Job記 con Sloedi, has entraba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 Pues ahí hemos disfrutado en el programa de Euskal Música en este especial día de Nochebuena, 24 de diciembre en directo, sábado 26, domingo 27 de diciembre en repetición, en redifusión de ese directo de Sutagar, el primer álbum en directo, doble disco, grabado en Cizur, en Amurrio, en Berriozar y el 13 de enero del 2001 en Eibar. Jotake, el disco Cañero, que recopila 23 canciones grabadas en cuatro conciertos ofrecidos por el Cuarteto entre octubre y enero del 2001, el disco salió en el 2001, este Jotake de la mano de Sutagar, y vamos a seguir disfrutando de la música de Eibar, de Sutagar, pero esta vez nos vamos a ir con un álbum de estudio el álbum Maita Sunari Pasioan, y de él te vamos a extraer el tema Eguna Argichean Nire gogoetan aiak dira izla datzen, ditutan ez zintasudetak. Bidea aurkitzeke galdo nahi zure fereka bakutzea. Ie beheltz begi urdin, musue maidazu, berriro begiak itxita. Gaua dago oskarri eta gamen zutani. Gaur ere berriz nago, oe otzonetan. Maite zaitut gehiago, egun argitzea. se kulaiza subnaice luen amorante perfetto di èsimbai to talk to caldera a propos e sentaran un rifugio s'avallone con u che la vai sedara Gaua dago oskarbin eta hemen zuzani tan aiek direi flawedatzen hituz ana Ahí estaba sonando el tercer corte del álbum De la banda Ibarresa Sutagar Dentro de ese álbum de estudio Ahí estaba sonando el tema Y nosotros que vamos a poner ya El punto y final A esta edición especial de Euskal Música No hasta las 21 horas, hasta las 9 de la tarde Como es habitual, sino una horita más Hemos estado contigo hasta las 22 horas 10 de la noche en este jueves 24 de diciembre, nochebuena Sábado 26, domingo 27 de diciembre Del 2020 en repetición Recuerda que la semana que viene Volvemos de nuevo contigo, será noche vieja Pero de nuevo estaremos contigo Para compartir otro programa especial Programa especial Que bueno, que nos os adelantamos nada Así que, estar atentos Porque el próximo jueves 31 de diciembre Despediremos el año 2020 Con un programa especial en Euskal Música A partir de las 20 horas, como es habitual A partir de las 8 de la tarde En el 100.8 Berriozar y Ratia Hasta entonces, saludos, sagur Zendu ezin ziren olatuak kalmazu ditik ken bataraño une batean Baitaren gana behin eta berriz gultzatzen induzun nitsasoa Arkaitzen kontra talka egitera ondoratzera Sorihon lean y total Con tu racera con pasión Bacari cuzino sin zintu danda aldaparik handienetan eta indarrak agortzen zirenean aldeko aizean uru arreko arre Eta gorputzaz kapokoetan zure indarrez Zabaltze ziren arrakaletan egiteko beti aurrera. Ese basi hori dame Ese basi hori, basi